Buenos compañeras, compañeros, compañeres y a toda la audiencia del informativo Farco. Momentos decisivos en el amparo del Montecito en Unquillo. Siguen en peligro las 125 hectáreas del bosque nativo que defendió la comunidad de Unquillo en la audiencia pública del 2018. En este marco, el juez Massimino visitará el Montecito el 17 de agosto próximo. Y con Cecilia, vecina de la Asamblea del Monte de Unquillo. Bueno, ha costado mucho como comunidad sostener este juicio y estamos en instancias finales y decisivas donde eh, a partir de la inspección ocular es la última de las pruebas que faltan en el juicio y ahí Massimino, Leonardo Massimino va a determinar si, si según su criterio y entender eh, ese lugar debe seguir siendo bosque, preservando el suelo, el agua mitigando el clima y la crisis climática, preservando la biodiversidad de todo el corredor de cierres chicas con el que está conectado, o si va a ser un predio más para la especulación inmobiliaria y para un gran enorme negocio de unos pocos, en detrimento de la vida de las mayorías. También la comunidad artística de la zona sumó su apoyo al reclamo de la Asamblea por el Monte. Escuchamos el testimonio de Rally Barrio Nuevo, cantante que reside en la zona de un Unquillo. Hace 14 años Y hubo este pueblo Que ha aprendido a querer Amar En mi lugar En el mundo eh, Me preguntaba recién que ¿Dónde estaríamos En estos momentos si la inundación hubiera sido Hace una semana? Si estaríamos hablando de esto eh, Me dolió mucho pensar que Nos tiene que pasar preguntarnos me, también me, me puse a pensar lo lo malo que me ponen algunos algunos intentos, creo yo de hacernos creer que son la gente más buena del mundo que tienen lo mejor para este pueblo no, no les creo ¿qué le nada más? sal si puedes Córdoba reporto para el informativo Farco Radio Curva